Ahora sí, conversamos con Maite Alvado, que como decíamos es abogada e investigadora, ha publicado artículos en medios nacionales e internacionales sobre temas de lawfare y fake news, y además ha sido candidata concejal en 2017 en nuestra ciudad por Unidad Ciudadana, y este año fue primera candidata a diputada, naci diputada nacional suplente por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. ¿Qué tal Maite? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bien, muy bien. Acá contentos de, poner, de poder tenerte para charlar un poco sobre esta cuestión. Eh, nosotros cuando hablamos del lawfare nos remite a una guerra, a una persecución judicial, eh, del mismo modo que cuando hablamos de fake news pensamos en noticias falsas. Pero la pregunta con la que queríamos empezar es si se puede hacer un análisis estrictamente judicial de, de lo que sería el lawfare o estrictamente comunicacional de lo que son las fake news o eh, es necesario un abordaje más amplio para comprender estos fenómenos. Bueno, yo creo eh, que en realidad todo abordaje que sea interdisciplinario y que sea con una mirada más abarcativa, hasta tal vez regional y, y de geopolítica, siempre va a ser eh, mucho más enriquecedora que un análisis acotado, ¿verdad?, Eh, me parece que también requiere obviamente una investigación y un análisis mucho más amplio, va a requerir más tiempo eh, y más estudio, diversas fuentes y demás pero sí creo que nos permite hacer un abordaje mucho más integral más sabiendo cuando estos fenómenos son fenómenos nuevos son fenómenos que... Eh, recién se están empezando a conceptualizar. Hay mucha divergencia también en lo que es eh, la doctrina, ya sea doctrina jurídica o no, eh, teóricos de la sociología y demás, que están intentando conceptualizar y ver las consecuencias de estos fenómenos, pero todavía eh, existen algunas algunas eh, discrepancias o, o diversas posturas. Eh, sí creo, vuelvo a reiterar, que ambos son fenómenos de los que se llama ahora lo que el nuevo concepto que, que, que ha tomado tal vez eh, Monedero en su momento en España que son las guerras híbridas eh, que son estas estas guerras distintas a las convencionales es decir, una guerra de armas o de cuerpo a cuerpo que acá me permite hacer un paréntesis por, por el caso de Bolivia que, que sería una excepción a, a estas situaciones pero aparentemente estas guerras híbridas eh, utilizarían otras herramientas no, no tal vez de violencia de armas pero que tienen los mismos fines, que es subordinación eh, de un pueblo ante otros intereses o ante otro Estado, eh, dominación, humillación de ciertas personas o dirigentes sociales o políticos. Es decir, que, que los fines podrían ser los mismos, con diferentes métodos. Una apariencia de legalidad, seguramente, un manto de bondad en lo que puede ser... Eh, esbozos como justicia o como libertad de información y en realidad vemos que las consecuencias son desastrosas y son contrarias y cuando decimos que es un fenómeno nuevo, quizá con el lofer se entiende más porque uno lo contrapone con lo que fueron los golpes de estado de los años 70 incluso lo que está sucediendo ahora en Bolivia tiene que ver más con eso pero lo que son las fake news digamos en qué sentido es un, un fenómeno nuevo porque desinformación y, y noticias falsas hubo siempre o es algo más que eso Y es un poquito, es eh, es como bien vos decís, existieron siempre uh -huh. noticias falsas. De hecho yo el otro día eh, hice un breve comentario porque se cumplió un aniversario de lo que fue eh, George Orwell con, con su transmisión radial que hizo eh, informando que había una invasión extranjera y demás y la gente lo creyó y hubo una psicosis social tremenda. Extraterrestre de hecho. Extraterrestre, sí, sí, sí. sí. Como la primera dama de Chile Como la primera claro, dama de Chile, ¿no? sí Qué, qué desafortunada, ¿no? Pero bueno, eh, digo, sí, claramente no es un fenómeno nuevo en esos términos La desinformación siempre lo hubo, ¿no? Eh, como que ganábamos las guerras de Malvinas y no estaba sucediendo claro. tal cosa Y bueno, podemos los citar Los enfrentamientos también en, en la época de en los 70 También la, en la época de la dictadura, en la previa también Tal cual, podemos citar muchísimos ejemplos Lo que sí hay Eh, es un armado mucho más sofisticado, donde hay injerencias eh, de servicios eh, de inteligencia, hay, hay injerencia también económica de los medios no tradicionales de comunicación, porque ya vemos que muchas fake news no son propiciadas muchas veces por los diarios eh, y tradicionales, digamos, y los medios de información tradicionales, sino que pasan por blogs que nadie sabe eh, de quiénes son los autores, entonces eso también es una una... ...una cuestión que es muy difícil a la hora de tratar las fake news... ...porque no sabemos siquiera quién difunde o quién es el creador de esa noticia... ...que después no sabemos eh, las consecuencias que puede traer, ¿verdad? claro De hecho también, eh, por ejemplo, a mí me pasó la última que me llegó... ...era un Twitter de Mauricio Macri diciendo que estaba contento con el golpe de Estado... ...que celebraba la asunción de, de años y que iban a poder trabajar en conjunto... ...y era como si fuera la cuenta oficial... Y cuando vos entrabas a chequear en el Twitter de, de Macri, ese tweet obviamente no estaba. Y como también esa difusión sin, sin la más mínimo chequeo, que es entrás del mismo celular que te llegó la imagen, entras al Twitter y podés verlo, cómo se puede difundir tan fácilmente. Eso es lo novedoso también. Sí, totalmente, fenómeno. una inmediatez y una expansión de esa noticia falsa que realmente hace desastres, hace desastres. Y cuando hablamos del Loeffer, el caso de Lula un poco es el paradigmático en, en la historia reciente y en la región, ¿no? Porque se lo acusó de haber recibido como soborno un departamento que nunca se probó que fuera suyo y que una vez estando preso fue vendido. Es decir, tenemos una condena irregular a partir de un elemento de desinformación, pero, digamos, resulta difícil explicar lo que sucedió diciendo que un juez compró eh, pescado podrido, como se dice, y por eso condenó a un, un expresidente. Digamos, ¿cómo compró? ¿Cómo aparecen ahí los diferentes elementos que has analizado vos en tus estudios de lo que es loafer y fake news en el caso de Lula? Bueno, primero que nada creo que lo difícil de explicar es, pobre Lula, explicarle que estuvo 580 días detenido y ahora está libre. ¿Por qué? Digamos. Eso también es muy difícil de, de explicarle a una persona que estuvo privada de la libertad sin condena firme. Ni hablar a través de un proceso irregular donde vos pensá que... Que la sentencia del juez, él decía, no hay pruebas suficientes, pero yo estoy convencido. ¿Qué es eso? Se supone que, que un, o sea, un procedimiento, justamente eh, más, aún si es penal, tiene que tener pruebas, tiene que tener fundamentación en los hechos y en el derecho. No es simplemente la libre convicción de, de la persona que decide. Y esto que decías vos, eh, yo no creo que Moro haya comprado pescado podrido. Hay algo que se llama argumentación jurídica y hay algo que se llama argumentación jurídica inversa. Lo estudian los filósofos de la teoría jurídica y demás, que lo que básicamente dice o analiza es ver que cuando se arma una sentencia, cuando un juez dicta una sentencia, lo que hay detrás de la sentencia es un argumento, ¿no? Ajá. ¿Cómo es vos ese argumento? A través, se supone, de un procedimiento, una concatenación de hipótesis que es un procedimiento lógico que a través de una hipótesis, otra hipótesis, otra hipótesis llega a una conclusión que es la sentencia. La lógica de la argumentación jurídica inversa justamente lo que viene a demostrar es que el juez ya tenía la decisión hecha. En este caso Luis tenía eh, Luis Ignacio Lula da Silva, por eso digo Lula sí. tenía que ir preso. Lo que se construyó fue la argumentación jurídica para eso, es una argumentación jurídica inversa, vos ya tomaste la decisión, el juez lo que hace en este caso, bueno, Eh, en Brasil sucede arma, construye esa sentencia, con la lógica que quiera, con las hipótesis que quiera claro, digamos, no investiga para establecer una verdad y luego a partir de eso fallar sino que parte de una verdad eh, decidida a priori por decir de alguna manera y ve cómo llegar ahí me hace acordar eh, en, yo cuando estudiaba filosofía de la ciencia nos decían que el rol del, del científico es intentar falsar las hipótesis no verificarlas Y que justamente eh, un rasgo de la pseudociencia es tener una teoría y ver cómo la validás. Exacto. Eh, bien, y también los casos del Loeffer vemos que aparecen cada vez con mayor fuerza en la región, en Latinoamérica, y a veces las similitudes parecen ser más que meras coincidencias, ¿no? Podemos pensar en, no sé, causa cuadernos de Argentina y también los cuadernos de, de Ecuador que aparecieron recientemente, donde se inculparía Rafael Correa, ¿no? el Para el que no conoce el caso, en Ecuador... Estalló un escándalo en junio del, de este año, cuando con un allanamiento a la casa de la, una asesora de Correa, se encontró un cuaderno con una trama detallada con supuestos pagos, algo muy parecido a lo que ocurrió con los cuadernos acá. Pero digamos, pareciera que mínimamente hay una coordinación entre los partidos judiciales de, de, de los diferentes países o en todo caso que hay un plan regional para condicionar los, los gobiernos populares un poco esto ya lo, lo adelantaste pero quizás estaría bueno que, que amplíes sobre esto digamos, eh, se ha hablado también de un plan Cóndor 2 no recordemos el plan Cóndor tiene que ver con en los 70's con derrocar gobiernos electos democráticamente e instalar otros de signo neoliberal no los, los albores del neoliberalismo en la región en los 70 y ahora sería volver a eso sí, exacto, coincido con vos De hecho, me haces acordar a, a una frase que es Grime Zaffaroni en un libro muy cortito, pero es muy interesante, que es el neocolionalismo. Analiza muchas de estas cuestiones. Eh, y él dice, volvemos a, a la pregunta, de hecho, a la número uno. Siempre el análisis geopolítico y regional no, va a ser mucho más abarcativo y nos va a dar un pantallazo general de lo que sucede, porque si uno analiza acotadamente lo que sucede en Argentina, particularmente con Cristina, eh, es un análisis justamente recortado yo creo que no escapa a estas similitudes que vos decís, no escapa a un movimiento regional claramente, y esto no es algo conspirativo, digo sucedió así como sucedió que hasta hace unos años había un quinteto del cono sur, que era Chávez, que era Lula, que era Néstor y Cristina eh, que era Evo y que era Correa vimos como a su vez esos 10, 12 años, 14 que han gobernado empiezan, ya sea o por procesos democráticos o no como vimos una destitución Eh, cómo se vuelca de nuevo y vuelven las derechas y vuelve esta persecución a cada uno de ellos. Claramente yo creo que hay similitudes eh, y que obviamente está teledigitalizado de, de, de otro de otro lugar. ¿no? No, no es algo conspirativo. De hecho, el Papa salió a decir hace unos días a reconocer que había lofer y que había persecución política y, y llamó la atención de él. No es algo que, que uno lo inventa, sucede. Claro. Y lo que vos decís con respecto... <coughs> a partidos judiciales, ahí hay un tema que, que, que me parece que también yo discrepo un poco eh, con generalizar algunas cuestiones. Para mí no es algo del Poder Judicial, está bien la palabra que vos utilizás de partido judicial, que tiene una diferencia, ¿no? Pero para mí no es, no es ni el problema del Poder Judicial, ni es el problema de la justicia, ni, los, ni, ni es el problema de los jueces en general. Para ah. mí todo lo contrario. La justicia es un poder que realmente eh, hace bien las cosas, que hay jueces, muchísimos jueces que trabajan bien. Sí, no podemos desconocer que hay un juez en Comodoro Pi, que es el juez de la servilleta, como se le dice, o, o el juez eh, pistolero. El señor Glock. Eh, que ha hecho, mucho daño. ha hecho mucho daño. Entonces, también me parece que separar las aguas deja de contaminar y deja de, de seguir creando ciertas situaciones que, que me parece que no son buenas porque también hay que hay que reconocer que hay muchos jueces que fallan bien y que trabajan bien. O sea, ponerlo con nombre y apellido y no hablar de la justicia, no hablar del Poder Judicial. Exacto, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque eso también genera que no haya tanta confusión. Me parece que uno de los mayores problemas que, que atraviesa tanto el lawfare como la fake news es justamente la desinformación que no, no necesariamente no necesariamente sea por falta de información, muchas veces sea por información sesgada o por abultamiento de información que uno no llega a terminar de procesarla. Claro, claro eso te iba a consultar porque todos los las, las mediciones o como queramos querramos llamarlo nos marcan que de los tres poderes del Estado el que está más de delegitima, legitimado es el poder judicial, que la credibilidad de la gente, o la imagen positivo, negativa es de hasta un 80%. Sin embargo, cuando nos llegan todos estos procesos judiciales, en este caso de Bonadio, de, de Comodoro Pi, que es donde se entrecruzan más fuerte de los servicios con, con lo que es el Poder Judicial, muchas personas eso eh, lo abanan, lo consideran que es correcto, y no tiene que ver en realidad con una cuestión que vos ya tenés una ideología, o pensás de determinada, man de determinada manera de ciertas personalidades políticas, y lo que viene esto, dejando de lado, de le creas o no le creas, es como a darte un argumento más para sostener ese ese ideal que vos tenés y dejando de lado todo lo que pueda ser la justicia, lo que es validero o... Si sí. sostener una idea propia. Sí, totalmente, digamos. sí. Yo creo que son construcciones, digamos. Eh, por eso me parece que, que tenemos que trabajar también. Ustedes, ustedes desde su labor en, en los medios y en las radios, yo creo... Creo también que ahí hay una responsabilidad que, que nos compete a todos, digamos. Los que tienen el poder de sentarse con un micrófono y de decir ciertas cosas tienen que ser prudentes en lo que dicen, pero no por una cuestión de cercenar la libertad de expresión, no se apunta eso. Pero sí a informar debidamente, a buscar las fuentes, a decir, che, y Bonadio tiene 75 denuncias en el Consejo de la Magistratura, ha llegado a tener. ¿Es tan impoluto? Permitámonos, por lo menos... Eh, no sé a eh, hacer un análisis un poquito más más complejo sin sí, dudar de o si dudar... acaso tiene alguna intencionalidad política y vos por ejemplo hablabas de un plan regional eh, digitado desde Estados Unidos él más de una vez ha, ha asistido a, a, a a banquetes y dif diferentes tipos de agasajos en la embajada. Y un caso paradigmático para mí fue cuando estaba Ramos Padilla en el Congreso contando toda esta trama que Totalmente. se está investigando ahora. Él estaba junto con Stornell y con otra gente en la embajada de Estados Unidos. Eh, y después, eh, si bien son cosas diferentes entre lo que es el lofer y la fake news, hay una relación, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en un caso que nos toca de cerca, que es eh, esa serie o novela, no sé cómo decirle que, que había anunciado la nata que iba a, a, a publicarse, a difundirse a través de Netflix, ¿no? Que luego cuando le consultan dice que se trata de un 70% de ficción y un 30% de documental, ¿no? Esto de alguna manera me hace acordar a lo que vos decías de Moro, que, que hablaba de una convicción. O sea, parece que no no importa tanto la verdad sino la verosimilitud, digamos. Y sobre eso eh, trabaja el lofer, digamos dándole una capa de supuesta legalidad, supuesto apego al derecho trabajar con las creencias y no con, con, con pruebas exacto sí sí claramente a ver no, no vi la serie voy a arrancar por ahí porque la no. serie en realidad no existe pues ah, solo, no solo fue solo un... anuncia un, un tráiler que te lo recomiendo ver porque uno cuando lo ve realmente dice está muy bueno está, está es muy divertido muy entretenido Pero es ficción. Bueno, se podría comparar igual con un programa de la nata. 70 ficción, 30, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Si uno Digo... lo ve como un programa humorístico, yo creo que es muy bueno la, la parodia que hace de los lo funcionarios. Lo que pasa, a me parece que, que, que la gravedad de la cuestión, si uno está mirando un programa de televisión, o está mirando una ficción, uh -huh. y a esa persona que está mirando se le dice, bueno, esto es ficción, y ahora vamos a empezar a contar un documental. Y ahora volvemos a la ficción. Y ahora volvemos al documental. Bueno, yo sé que es ficción y que es documental. Ahora, si a mí me metes todo en una misma bolsa... ¿Cómo sé yo? claro Y ahí se provocan las confusiones Y si eso lo reiterás sistemáticamente Día tras día Y probablemente algo crea Pero, a ver, no es mi culpa eh, no, no, no le echamos la culpa a A señora Rosa que mira la tele Tampoco, no es todo culpa de ella Hay responsabilidad de los periodistas Yo creo en la, en, en la investigación periodística claro. La creo responsablemente Vuelvo a decir lo mismo Quien tiene un micrófono en la mano Tiene muchísima responsabilidad Muchísima responsabilidad Eh, y creo en, el, en la función social que tienen los periodistas. Lo que sí creo, como en, existe un Bonadio de los jueces, existe un Lanata o un Santoro. Santoro, recuerda hace unos días? Eh, a varios días, me parece. Eh, sacó un titular que decía eh, falso, Nisman no denunció nunca a Bonadio. Y está en la carátula, claro. en la foto de la carátula del expediente que Nisman denunció a Bonadio y a corech por un, por AMIA. O sea, Entonces, me parece que si hacen, si hacen investigación periodística, excelente. Digan las fuentes, digan la documentación eh, que, que obtuvieron, me parece excelente. Pero teniendo en cuenta esa responsabilidad a la sociedad que se la deben. Claro. A mí me pasó recientemente, hace unos meses, cuando vino 7K a Bahía Blanca y dio un seminario, eh, que él de hablaba de las fake news y ponía toda la responsabilidad en las redes sociales, como en el sentido de que cualquiera puede poner cualquier cosa y se difunde. Yo le digo bueno sí pero a mí me parece mucho más irresponsable cuando eso sale en una tapa de clarín y le dije el caso de santoro y le recordé que estaba procesado por extorsión y mi hijo sí ten razón fue toda la ¿Sí? toda la respuesta y después últimamente una vez que empiezan a aparecer herramientas de chequeo de noticias como chequeado reverso y también facebook que muchas veces Eh, marca como noticias falsas algunas publicaciones, digamos no hay una posibilidad de utilizar toda esta cuestión de la fake news para hacer cenar la libertad de prensa de medios independientes, digo, uno de pronto tiene que ser una em empresa un multimedia para poder gestionar eh, que, que chequeado te diga que sí, que esto que publicaste es cierto que no te marquen como como que sos un blog trucho sí. sí, es muy compleja esa discusión es muy compleja porque vos tenés de un lado que era lo que hablábamos hoy, la libertad de expresión que tiene un Bayard constitucional supranacional con los tratados de derechos humanos eh, que digamos es un derecho realmente en nuestra en nuestro ordenamiento jurídico americano muy fuerte muy fuerte eh, por cómo está diagramado desde como digo los tratados eh, de derechos humanos y bajado a las legislaciones correspondientes de cada país partiendo de esa base hay como cierta discusión en cuanto una empresa como Facebook, como, como Twitter, puede cercenar lo que vos digas porque es falso o no. Eh, es muy complejo, es muy complejo la discusión, no se ha llegado, eh, yo me acuerdo que en su momento cuando lo investigué lo charlé con Damián Loretti, eh, bueno todos lo recuerdan por, porque laburó mucho lo que fue la ley de medios, Ajá. y de hecho yo fui con una postura y él me hizo cambiar la postura, Porque yo le dije, esto no puede pasar, no puede estar pasando, hay algo hay que hacer. Y dice, ojo, ojo, porque si, si ponemos un ápice de ganas para que haya algún tipo de contralor sobre lo que las personas dicen o no, No va a terminar bien, porque nosotros no somos quienes tenemos justamente los medios de comunicación o, o, o quienes tenemos las empresas de comunicación como Facebook, Twitter y demás. Y además, sabiendo que quienes generalmente propician la difusión de, la, la, difusión. La difusión de todas estas noticias por plata, porque es a través del pago de una publicidad, claro. son las grandes empresas y los estados. Entonces... Sí, te encontrás en una situación es, es muy compleja y no se ha terminado de, de discutir. Claro, son los desafíos que tiene esta democracia moderna, siglo XXI, cuarta revolución industrial, celulares... Exacto. Sí, es un tema para largo. Y bueno, y te pido ya para ir cerrando eh, la opinión sobre dos cuestiones que han pasado estos últimos cuatro años, que uno entendería que tienen que ver con el lofer que son las prisiones preventivas en el marco de la mal llamada doctrina irursum, Y eh, cierto uso que se hace de la ley del arrepentido en el direccionamiento de declaraciones para perseguir dirigentes. ¿Lo ves así? ¿No lo ves así? A ver, lo de la doctrina Erursson, primero que nada no soy penalista. Uh -huh. eh, quiero aclararlo, eh, pero pero bueno, uno más o menos, obviamente no, soy abogada y, a, y a, he estudiado. Claro. Eh, y uno conoce obviamente los principios eh, generales y, y los principios de los tratados de los derechos humanos. Hay una cuestión, que era lo que hablábamos hoy, la argumentación jurídica inversa. Para mí la doctrina Erursun apunta a eso. Vos querías que haya presos políticos aunque no tengan sentencia firme. ¿Y cómo hago? Y digo que por sus lazos políticos pueden entorpecer la investigación. Sí, sentencia firme o un procesamiento como en el caso un procesamiento. de De Vidox que ni siquiera lo habían llamado a declarar y ya estaba preso. Exacto. Ahora, evidentemente, con la simple con el simple esbozo de una posible eh, de un posible entorpecimiento ya ya estaría bien y ya puedo meter preso una persona que recordemos esto también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho y lo, lo establecen los tratados también, que uno cuando tiene derechos eh, como por ejemplo, la libertad de las personas o bueno, en la libertad de expresión también sucede que hay una, hay, una, hay una posible amenaza a cercenar alguno de estos derechos va a restringir alguno de estos derechos, tienen que usarse las medidas coercitivas más eh, simples o, o con menos prejuicios o con menos cercenamiento por una cuestión de proporcionalidad, ¿no? Claro. De, la, de las penas y de las medidas y demás. Entonces, si vos sabés o si vos crees que puede entorpecer bueno, fíjate otra medida pero no lo metas en cana sin tener una sentencia firme, y además esto también es lo que sucede ahora con los con el sistema carcelario bonaerense eh, que está colapsado y justamente es por estas prisiones preventivas que se dictan cuando vos tenés otros medios vuelvo a decir lo mismo, cuando todavía no tenés sentencia firme, claro, sí, sí no eh, después obviamente bueno, tendrá que pagar su pena pero, pero lo establecen así los tratados internacionales de derechos humanos Bien. y con respecto a la ley del arrepentido que es lo que me preguntaste uh -huh. eh, me parece que sí fue una medida fue una ley, ¿no? no sí. nosotros digamos el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana o, o Frente de Todos, lo que sería ahora en su momento no la votó, no la acompañó eh, pero creo que a la vista está que fue una medida más mediática que judicial o sea, ¿obtuvimos algo con los arrepentidos? ¿por ahora se esclareció algo? yo no lo sé eh, y me parece también Que, que viola un montón de principios, que hay una coerción a esa persona que está privada de su libertad, en la que te están mostrando eh, casi por la ventana la libertad y te dicen, che, decidí esto de esto y salís. Y, y de hecho, si está en prisión es porque cometió algún delito, entonces te ponen ahí la libertad para decir, bueno, decí esto. Me parece un bastante coercitivo, bastante coercitivo. Y, y además tiene un un procedimiento posterior que es que uno declara y se investiga si realmente esa declaración es verosímil o no, o sea, no por el simple hecho de decir algo es verdad. Claro. Ahora, esos procesos yo no los vi tampoco. Claro. Entonces, Bien. bueno, sí, es, es complejo. Se ha usado en ese sentido. Sí. Bueno, Maite, muchísimas gracias por, por venir, por acercarte acá a Radio Universidad, por brindar esta entrevista y compartirnos tus conocimientos. Espero que te podamos tener prontamente eh, charlando sobre estos temas o quizás sobre otros más felices también. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias, Juan y Guiki. Bueno, escuchamos un poquito de música y ya seguimos. Despertar, canalizar a mirar qué enano todo es como lo pinta el conductor del noticiero de la radio local porque hay interés detrás de él cómo funciona el mecanismo que el gran engrane moviliza y le da vida a una farsa colectiva que te obliga a pagar con días y con años a esos tacaños a cambio de una casa de 20 metros cuadrados que le servirá para albergar a una familia a sofocar tu libertad racional porque no les conviene que pienses de más adora que te adaptes a la mediocridad procura convertir en una expresión haciéndote un esclavo de la televisión No puedo más, aquí me bajo, donde puedo renunciar o romper el contrato. La vida espera ser vivida en un ambiente de conciencia natural en armonía. No puedo más, seguir tolerando el maltrato de un hombre que aplasta a su hermano. Que aplasta a su hermano. hecho a tu hermano, has engañado, has torturado, has desgarrado, al pueblo que con votos se sepuesto te ha otorgado. No, arrepiente humano, por eso que traes en la mano, una moneda, una pistola, un celular, porque cualquier objeto te ha servido para ser el mal.